Hola, bienvenidos al podcast número 2 de la clase de Multimedia Educativo. En esta ocasión hablaremos de la mezcla de sonidos. Los elementos como la palabra hablada, la música, el ruido, el silencio, la ambientación y los efectos especiales pueden mezclarse y dar origen a productos específicos de audio que pueden tener una intención educativa. Algunos ejemplos de ellos son un cuento, una radionovela, una canción, un poema, una lectura, una charla, un tema musical una narración, una descripción, una explicación o un efecto de sonido. Cada uno de estos productos, dentro de un contexto específico, puede tener una intención educativa y estar integrado por uno o varios elementos que lo conforman. El uso más común dentro de una situación de enseñanza es la palabra hablada, pero otros sonidos pueden apoyar también los objetivos que se tengan planteados. Por ejemplo, un cuento puede entretener y dar pie a la reflexión acerca de algún tema, Una radionovela puede funcionar para dramatizar una situación y ejemplificar alguna acción. Una canción puede narrar una historia, establecer un ambiente, buscar un estado de ánimo. Un poema ayuda a expresar sentimientos, estados de ánimo. Una lectura, como la de un discurso, un mensaje, alguna instrucción, ayuda a guiarse en determinadas situaciones. El sonido ayuda a desarrollar la imaginación, la atención y la reflexión gracias a las imágenes auditivas que es capaz de sugerir. Técnicamente, comparado con la animación o el video, tiene una producción menos costosa y complicada. Si se utiliza adecuadamente, el sonido puede convertir a un material educativo en un producto muy llamativo, como por ejemplo, un buen podcast. En caso contrario, un mal empleo del sonido arruinaría toda la producción. Esperamos que les haya gustado este segundo podcast. No olviden consultar nuestra página web www.podcastseducativos.com.